En realidad lo que la Cámara hizo es no dejar, eh, no darnos el recurso de apelación a la Corte para discutir en la cuestión federal eh, sobre la ley de expropiación de INPA, ¿no? Eh, ¿Ustedes se acuerdan que tanto el juzgado como la Cámara habían declarado inconstitucional la ley? Nosotros hicimos un recurso junto a la Fiscal General y la, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que fuera la Corte la que definiera la cuestión federal, que, que sería lo lo normal en estos casos, y la Cámara lo ha rechazado. Así que bueno, estamos en esta situación anormal, eh, que creemos que tiene que ver con, con un acto de corrupción de parte de la justicia que, que intenta eh, hacer un negocio inmobiliario. ¿no? Nosotros tenemos hasta el jueves, para nosotros vamos a ir en, en queja a la corte, hacer un recurso en queja a la corte, eh, vamos a hacer una denuncia en el Consejo de la Magistratura y una denuncia penal a los jueces por, por esta situación, ¿no? eso en el, el tema legal. Y después estamos preparando todo para que no puedan avanzar sobre nosotros. ¿no? Que, en realidad, ¿qué, qué, ¿qué queremos nosotros? Es que el, la cuestión principal es si la ley es constitucional o no, la defina la corte, pero mientras tanto la defina la corte, nosotros seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es trabajar, los compañeros acá que están en los estudiantes, hay 200 pibes que están estudiando el bachiller, eh, más el centro cultural, más el tema de la universidad, que siga a su ritmo normal, ¿no? Todavía no, no son los tiempos, pero con estos señores nosotros eh, no son los tiempos legales para cualquiera, tampoco fuimos intimados como deberíamos ser. En realidad el juez debería pedirle a la ciudad que le devuelva el bien porque fue el que se lo expropió, pero como conocemos este tipo de jueces, este tipo de personajes, eh, vamos a estar organizados para resistir cualquier intento.